Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barashover, Oscar Rodríguez y Nacho Fernández Livio. Viernes de 20 a 22 por Cítrica Radio 88.5. ¿Por qué no lo oigo? Este... ¿Qué? ¡Ey! Tu micrófono es que... no está ¿Es que encendido. Presiona el botón con el dibujo del Siempre micrófono. No tiene que pasar esto. ¿O no? te no oímos! te oímos! ¡No te oímos! Pero, no te oímos. ¡Siempre pasa! Es como hablar con mis padres. Víctor ah, Silvia, ¿cómo estás? Bien, bien, por suerte con toda la onda Para que hoy el programa sí. salga sí. casi, casi sí. de días sí. Yo estoy acompañado por el señor en la radio Porque yo Ajá. escucho por aire la radio Y ahora... En mi barrio, yo estoy en Quilme, hay una radio de María sí, sí, sí, sí. <ríe> Están cantando Yancí ah, no, no, no, no, ya no. No, no, no, no, sacate Sacate los auriculares Ya me los saqué, me loco No entiendo nada <ríe> Bueno, es en fin, que qué, qué, qué, qué, qué invasión Estos sí, son los otra, evangelistas qué, creo. No son evangelistas Estos son de los otros Son de los, sí, de los sí, oficiales, sí. digamos De los que le paga el Estado, le pagamos todo vos sabés que el viernes pasado no estaban esta gente eh? parece Ajá. que se le movió la antena como, como la televisión, mucho bien se te movió la antena y se cambió la, se movió la frecuencia ¿te parece? Bueno, sí, no sí, sé sí. por qué decís que no son los evangelistas no son evangelistas, general... están hablando de María y de, de sí, Jesús está, y de lo... los evangelistas creen sí, son, pero los santos una... no una no son... agrupación es una agrupación cristiana y es cristiana, Jesús, que, María, es creen todos no no te digo <risa> esto porque en general la iglesia católica la apostólica y romana sí, no está. suele tener programas programas radiales esto es un invento de las congregaciones evangélicas, evangélicas. que, bueno, Exacto, sí, sí. que han, aparecido, han aparecido con un vértigo, vértigo. Sí. en los últimos años muy grande sí. bueno, más allá de esta gente que se está interponiendo en nuestro sí. en nuestro aire por suerte todos aquellos ustedes oyentes que nos escuchan por por la, por la red, por la web mejor dicho, esto no aparece, ¿no es cierto? Uh -huh. exacto, exactamente bueno, no. esto es bueno ¿cómo, ¿cómo fue toda tu semana, Oscar? Y... <ríe> perdón, les voy a estar tosiendo también un rato Tranquila, estoy empecé, empecé a trabajar esta semana desde mi casa. Eh, me conecto a mi oficina, a mi compu de la oficina. Y bueno Teléfono, cliente, los pocos clientes que quedan, los eh, proveedores que quieren cobrar, y en fin. Eh, hablando sí, con la sí. gente del laburo, es, un, es una cuestión. Bueno, la mía fue más o menos como toda la semana. Prácticamente no salgo de mi casa, mm -hmm. excepto para sacar a mi perrita. Claro. Pero... Hoy a la mañana me, me desayuné, desperté, abrí los ojos Ajá. con una noticia absolutamente... Sí, sí. no sé cómo calificar la noticia, que un poco más tarde, a eso de las ocho y pico, nueve, no sea, sí, el sí. gobierno de la ciudad la hizo pública, esto de que la gente que tiene, entre los que me incluyo, más de 70 años... Uh -huh. Tienen, tendríamos tendríamos que sacar para cada vez que salimos de nuestra casa para sí. sacar a los perros o para ir al súper chino de la vuelta o de enfrente, porque siempre hay un super chino Ajá, tendríamos, sí, que, lados, que, sí. ¿tendríamos <ríe> que llamar a un teléfono Oscar, para que la gente que nos atiende Ajá. Que en realidad trate de convencernos de que no salgamos <ríe> sin ¿sí? No, no, es una cosa espantosa, porque además el teléfono es el 147. Ah, bueno. La noticia decía que en la Ciudad de Buenos Aires más o menos hay 500.000 vecinos, como dicen ellos, que tienen Ajá. más de 50, con lo cual imagínate los 500.000 llamando al 147. No, es imposible, no sirve, no, no. Qué Todo diablo. el mundo, o sea, escuchame, son, son muchos los adultos mayores, digamos, de esa edad, y se le ocurre salir a una hora determinada, a la mitad, no, no sé no, si se sacró. Es un disparate, Oscar. es inviable, inviable. Sí. Después salió él a justificarlo, a decir que no va a tener ningún tipo de actitudes punitivas, o sea, no van a cobrar multa. No, usted no, no, los cuida, eso no, no entiende usted. No, no. un desastre. Bueno, los cuida, si complicado. paga 3.000 pesos cada barbijo, es porque los quiere mucho. Es, eso sí, están muy, muy preocupado por la gente mayor, sí, eh, claro. en, en extremis están ocupados, pero bueno, claro, claro. Así, así fue el comienzo del día hoy que me pareció un verdadero disparate, además el hombre recibió, el hombre me refiero a la reta, sí. recibió múltiples quejas, uh -huh. estornamientos uh -huh. por todos lados, por todas las redes, por las radios, no, no, no. Fue muy, muy fuerte en realidad. Sí, Pero bueno, es cierto. sí es cierto. Eh, Mucha eh, crítica escuché también. ¿eh? Muchísima, uh -huh, muchísima, uh -huh. Oscar, muchísima. Bueno, ¿vos sabés que hoy es 17 de abril? Sí. ¿Sabías esto? Sí, por supuesto. <risa> <risa> y el 17... Oh, pará, disculpame. Te digo por supuesto, porque esta semana empecé a trabajar. Si me, ah. me preguntabas la semana pasada, por ahí sabía que era viernes. Porque había programa de radio Pero el día por ahí dudaba un poco Bueno, ahí está sonando mi perrita Para ah, sí, sí. que nos están escuchando del otro lado Bueno, hoy es 17 de abril Y volví a, a recortar algunos acontecimientos Que tuvieron lugar un 17 de abril muy distintos años, Oscar eh, Y el primero Ajá. que se quiero compartir ahora Después seguiremos a lo largo del programa con Son cuatro, en realidad, en esta oportunidad Y el primero tuvo lugar nada menos que un 17 de abril del siglo 17 en 1695. ¿Y por qué lo recorté a este acontecimiento, a este efeméride? Porque ese día murió Sor Juana Inés de la Cruz, que fue una religiosa jerónima de la Orden de los Jerónimos, mexicana, Ajá. y escritora de la Nueva España, de la Nueva España, estábamos en plena época colonial, ¿no?, todo nuestro uh -huh. continente, y fue claramente el exponente del siglo de oro de la literatura en idioma castellano en nuestra América, ¿sí? Y quiero compartir con ustedes, Oscar, un apenas cuatro o cinco líneas, cuatro o cinco versos de un poema Archie, archi, ah, de, de super archi, superarchi conocido sí. de Sor Juana Inés de la Cruz dice de la siguiente manera, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obre bien si la incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue mal. Libyandad. Esto está dedicado a todos los hombres del siglo 21 escrito sí. por una mujer en el siglo 17 sí. fines del siglo 17 uh -huh. Fue aquel 17 de abril de 1695. Mira vos, ¿no? ¿De, qué, ¿De qué época? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver uh -huh. que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Bien. para escucharla, Juana, sí, sí, para escucharla. Sí, claro, claro una intelectual bien, claro. de aquella época una bien, intelectual bien, claro. que solamente podía ser una religiosa una monja si le interesaba el tema de la cultura y del estudio, porque de lo contrario las mujeres lo tenían absolutamente no, claro, claro, claro, claro el hirio eh, eh, no sé si escuchaste un poquito, cambiando de tema completamente eh, claro. después seguramente nos vamos a explayar un poco más el reporte del Ministro de Salud que habló ¿Oye? del sexo virtual sí, sí, ah, sí. sí, sí, sí, sí lo escuchaste, sí, sí. mirá <risa> digo yo que estoy solo con la perra <risa> bueno, no sos el único que está solo con una perra <risa> claro, vos también estás con una perra cierto, cierto ah, me, me, me resultó gracioso porque veníamos con una con un tema para tratar hace un par de viernes que tiene que ver con el sexo con la pornografía y con estas épocas de pandemia. Así que, <ríe> en el marco, dice la nota, este, en el marco de seguir brindando información a situaciones cotidianas en el marco de la pandemia, muchas consultas tenemos sobre este tema, y muchas personas que por ahí no se animan a consultar. Por eso, en este reporte vamos a hablar de sexo seguros en tiempos de COVID, eh, dijo este hombre, que es que... Bueno, Alejandro Costa fue el que habló, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, y la secretaria de Acceso a la Salud es Carla Bisotti. Bueno, este sí. hombre se despachó, este, bueno, está bien, está bien. Eh, porque hay cosas que son tabú, y la verdad que no está bien que sea tabú. Habló de la masturbación, del sexo virtual, del sexting... Alguna vez habíamos armado algo, ¿te acordás con el sexting? Sí, sí, y también es... en esta oportunidad habíamos dicho que íbamos a retomar algo de este tema uh -huh. Lo podemos desarrollar más el viernes que viene, si te parece Dale, dale, el sexting y el sexo virtual Tenemos para, si querés, para después, lo que es pornografía Pero, eh, no sé, si lo dejamos para después Ahora podemos llegar a, a escuchar el, primero, el primer el primer tema musical, ¿te parece? Sí Dale, escuchémoslo sí, no, sí. Perdón, no, perdón, perdón, pero no, otra cosa No, no, me equivoqué yo, disculpame Víctor eh, Hay alguien que dijo Hay que sacarse esa costumbre A andar a los besos ¿Qué fue? Bueno, escu le escuchamos a Beatriz Arlo Y después venimos a Jair otra vez Escucha, escucha Los argentinos vamos a dejar de darnos besos. Somos el país del mundo donde más besos se dan. Por eso los norteamericanos quedan paralizados cuando le presenta a un argentino y uno le tira el beso y el abrazo. A lo mejor cambiamos nuestras costumbres más ridículas. que esto yo les confieso tanto a vos como a Víctor que prácticamente no la pude escuchar, era muy muy muy bajito. Ajá, el retorno tuyo. Sí. Suena a no, no, aire, pero sí. Dice que este es un tema en Estados Unidos. Esta gente generalmente esta gente o habla de Europa o de Estados Unidos como para darte una referencia de países importantes o lugares importantes. En Estados Unidos cuando quise dar un beso, este me miraron con cara rara, bueno, por ahí con la pandemia esta este, dejamos de lado estas costumbres que, <risa> a, ella que a, ella no le a ellas no le gustan a ellas no le gustan se ve que no yo no le daría muchos besos tampoco ¿eh? si, si vamos a decir bueno, eso no la vos, vos sabés que los argentinos somos muy besuqueros, muy <risa> sí. abraceros si hay algo que yo extraño Oscar, y esto en serio, más allá de uh -huh comentario bastante fuera de lugar de Beatriz Arlo eh, es justamente el abrazar abrazar a sí. mi gente querida sí. eh, besar a la gente que quiero, abrazar a mi familia abrazar a mis amigos yo soy muy abracera realmente creo que uh -huh. en su mayoría los argentinos somos de mucho contacto físico con el otro sí. Sí. cosa que sí. en estos países que ella cita, eh, efectivamente no pasa ¿eh? no, no, no, no, no, no para no hay contacto casi físico. No, no. No, nada. yo creo que hasta... hasta Ni siquiera tiene que ver una, una cuestión de clase social en Argentina. Porque eh, todo el mundo se besa y se da un beso. Se da, salvo, viste, alguna gente muy estirada, como es el caso de ella. Que no se besa, digamos, o que besa muy poco. En general, la costumbre esa de palmar la espalda, agarrar la mano, abrazar, besar. Eso es cierto, eh, es esto, muy argentino también. ¿eh? No, no, y además... Y además... Sí, sí no, y además eh, lo muy argentino también es el besarse entre hombres, no entre hombres amigos, claro, claro, compañeros claro. de trabajo, compañeros de estudio, uno se ve sí, claro. por la calle en cualquier lado, ahora qué tal, como estás, se saludan dos amigos ¿Qué? y es con un beso no, no, Así, ah, no. te presentan a alguien y le das un beso Sí, bueno, hay otras sociedades que esto lo, que lo tildan Yo hace unos años estuve paseando por el sur de México uh -huh. Y hay, bueno, es una sociedad extremadamente machista hasta el día de hoy uh -huh. Y tildan esta... No podía ni creer la gente que nosotros acá O ustedes, los hombres, acá uh -huh. se besan Sin necesidad de que sean gays, ¿no? Claro, se besan claro. porque es la manera de, de... De sellar un encuentro con el otro, sí. en realidad sí. Sí, sí. Costumbres, o sea que... costumbres ¿Vos sabés que hay en Provincia del Litoral, en Corrientes, en Misiones, en Chaco y no sé si Formosa? Se besan con dos besos, a las mujeres sobre todo Cuando saludás a una mujer, yo me acuerdo porque tengo mis primas, mis viejos son de allá Y muchos, muchos años fui a Corrientes Cuando le daba un beso, te quedaba con la cara, te daba la otra mejilla Son dos acá, me dice, porteño, <risa> bueno, está bien, me olvidaba, pero ese, esa costumbre allá por lo menos es esa, de darle dos besos a la mujer, ¿no? uno de cada lado, sí, imagínate y que y entre los, los los hombres, hombres, entre los hombres, eh, uno no. solo, como acá. pero con las mujeres son dos, por es qué, bueno, eh, dos besos también son, no sé si entre los hombres, pero entre mujeres, dos mm -hmm. besos son se, se acostumbras a darse en Francia, por ejemplo, eso ajá, sí, pero ajá. pero bueno, a mí me gusta esta esta costa argentina de los besos y de los abrazos y de uh -huh. que nos guste sí, y que necesitemos ese contacto físico con la gente querida, eh, a mí me parece que es, a mí me gusta, de verdad. Sí, es, eh. sí, sí, sí, sí, es algo ¿Sí? de lo que uno extraña, ¿eh? uno Estoy extraña esto de contra. no ver amigos o si lo ves, Eh, le, das, le pones el codo y te codias pero no, es lo no, mismo bueno, yo, yo no he visto a nadie, te digo, así en, sí, vivo, en vivo y en directo no, no yo, sí. yo no he visto a nadie Ni, no, en vivo yo... y en directo no vi a nadie desde no, que no, yo. El... yo salgo no, a yo... comprar porque bueno está con mi viejo que es adulto mayor y salgo a comprar yo eh, y bueno, me crucé en el, en el mercado con un amigo de la infancia lo veo cada tanto, lo veo seguido y sentíamos no. hablamos como una hora pero... El tema era hablar a un metro y medio de distancia Y te saludas con el codo Y bueno, es así no, pero... ¿sabes yo acá Yo acá por mi barrio No veo ni a los vecinos, Oscar Ajá, ya o sea, no sale poco, Voy poco al súper chino Que queda uh -huh. la vuelta sí. Pero ahí, viste No no no son vecinos con los cuales Si sí me saludo o hay algún beso, o alguna palabra Más, no, no, gente Ajá. del barrio Que no sé quiénes son O sea, yo no claro. me cruzado con nadie ¿Eh? De verdad, no sabes que no pasa nadie por la vereda, verdad. excepto los ferreros, ¿no? La gente que tiene perros, como yo. Claro. Claro, sacar a pasear el perro. Que, que no se no puede sí. pasar, ¿eh? Cómo no, es, no se puede. No se puede sacar a pasear, ¿no? Bueno, Óscar, hasta bien. la esquina. Llegaste hasta la esquina y volvés siempre y cuando el perrito en cuestión, en la esquina, haya decidido hacer pisos, Oscar, porque... Bueno, hay una ordenanza yeah. que la reta que el perro será sacrificado. Te si entiendo. te hace rápidamente, claro. claro, claro. Si están apuntando, viste, con un con un rifle. No, no. A mí me pasó, creo que el primer día de la cuarentena, allá hace casi un mes, que la saqué a ella y en la esquina propiamente de mi cuadra, la una mujer policía me dijo, "Señora, no puede seguir." Y yo le claro. dije, "Bueno, ya. Todavía no hizo ni pis ni caca, no sé qué." <risa> claro, no es que es una máquina, ¿viste que No, no, dice, no, pero ¿sabes, ¿sabes qué? Sé que eso nos pasa por tener perras. Básica. Yo tuve perras y perros, el perro salí se hace pisa en todos lados, donde ah, sale marca territorio, por no, todos lados. Inmediata. Sí, sí, no, ellas no, ellas son no, vuelteras, no, no, no, no. ellas son volteras vuelteras, yo <risa> es la primera vez tengo una perra y marco claramente la diferencia en las conductas. <risa> claro, ah, claro, vos no tuviste antes, antes perra, siempre sí, tuviste sí, perro. Exactamente, a lo largo de casi toda mi vida Que tuve perros <risa> O conviví con perros ¿No? Siempre fueron machos Esta es la primera vez que tengo una perrita Una la perrita, una hembrita Y, y constato que sus conductas son muy otras ¿eh? Muy otras Sí, claro, claro, claro, claro Muy otras Particularmente sí. con esto de las salidas ¿no? Sí. Eh, sí. no no es una máquina que yo le aprieto el botón O le bajo el interruptor y hace física. no no no No, no, no, no, no no, no pero, claro. claro. Eh, así van, así va transcurriendo nuestra cuarentena, uh -huh. Oscar. Sí. Bueno, ¿qué vamos o sea a hacer te, ahora? Te digo algo, entre las cosas que uno tiene para hacer y ¿Sí? no, bueno, hablando de serie esa cosa me pasaron hoy eh, una un link que es de Radio, Radio del Mundo. Cuando este link ahora lo voy a publicar y te aparece el mapa, el mapa mundi, el plan, eh ¿Sí? con puntitos verdes y vos vas corriendo el mouse y donde fijás el más un ratito te aparece un listado de radios de donde sea. Hoy lo ah, estuve probando. Eso. Es muy está muy es muy loco eso, ¿eh? Ahora lo voy a postear porque me puse a escuchar radios de acá y hasta el cual, la radio de mi barrio, eh, y radios de de Argentina, de Bolivia, de bueno, una cosa de loco. Eh, me, me me pareció muy piba, me lo pasaron así Yo digo, bueno, ¿será que sirve esto? Me fijé y era tal cual Eso es algo de este eh, ¿Cómo se llama? Bueno, tiene que ver con algo Que vamos a hablar después De lo que es la infodemia Lo que es eh, sí, sí, bueno te Se me dio por, eso es chequear Lo que tienes que hacer con eso es chequear Bueno, me pasaron el link lo, lo, lo puse en mi compu Y es tal cual, es así Es así Sí, y además debe también tener que ver con todo lo que hay, como de verdad es un ofrecimiento muy muy grande en cuanto a vías de entretenimiento, vías de conexión, vías de contacto con el otro, Uf. aunque sea de manera virtual. Hay películas, claro. hay obras de teatro, hay conciertos, sí. hay óperas, uh -huh. hay de todo, hay universidades del mundo que abren cursos para universidades españolas, estuve viendo también, que abren sí. cursos gratuitos para que la gente haga de muy diferentes temas, en realidad. Eh, o sea, la oferta para mantener el contacto, que también de ellos vamos a hablar, de lo importantísimo que sí, es. Sí, claro, claro que en sí. Sin contacto. En esta etapa de tal magnitud de aislamiento en el cual vivimos, uh -huh. algunos más, otros menos, pero el aislamiento creo que lo padecemos o lo estamos viviendo todos, la oferta de contactos y de comunicación con el otro de sí. verdad es sí. inmensa, inmensa. Sí. Y esto de las radios creo que entra dentro de lo, de lo mismo, ¿no? Sí, sí. Aparte es, es interesante escuchar radio de cualquier lugar del mundo. En el idioma del mundo me puse a escuchar un ratito una radio boliviana. La música mm. es otra, es muy otra. Uno está acostumbrado a escuchar lo que te venden en las radios Claro, eh, lo que, viste lo que está pautado, o sea, lo que está pago, ¿no? Este, tengo un, un tema nuevo que la discográfica quiere hacer plata con esto, quiere que se que se venda, que se escuche y te pagan, le pagan a otras radios, no es en nuestro caso. Eh, y todo el tiempo aparece, todo el tiempo aparece y te termina gustando aunque no quieras. <risa> ¿Viste? Te, te, te inventan un ranking que manejan ellos. Está primero pe, pelean el primero, el segundo, hasta el quinto quinto puesto, y están votando, está primero no sé quién, este segundo no sé quién, y ahora le va ganando esta semana, subió el ranking cinco puestos, porque viene haciendo mucha fuerza desde atrás. ¿Y qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? de que fue un caballo, ¿viste? Pero bueno, te venden así, y la gente lo compra, qué sé yo. Pero bueno, está bueno escuchar eh, música de otros lugares del mundo. Ahí posté Pero... en, el, en, en nuestro Facebook... Puse este, Radio Garden, barra Live, barra Toulouse, barra Radio Presence. Eh, bueno, uno lo baja ahí lo puede escuchar de cualquier lado Ahora, Ahora, además de lo claro. interesante de escuchar otras músicas, Oscar, también uh -huh. es muy interesante esto de poder escuchar otros formatos en la producción de un claro, programa rural. Claro, otra estética, claro. Otra estética, claro. otras dicciones, uh -huh. otra todo es otro, diferente, sí, ¿no? Porque sí, no es lo nuestro, así sí, que bueno. Sí. Vamos, escuchamos algo, Óscar? Eh, dale, dale, dale, dale, Vamos a escuchar una señal, ¿te parece, Víctor, de Arbolito? Y después seguimos. Dale. Para seguir, en este invierno tan frío No llega el sol, este rincón Y ya ni sé lo que es mío Quiero un lugar, hago que sembrar Un poco de esperanza La humanidad corre para atrás Buscando señales Yesterday all my troubles seemed so far away in my vale magazine none oh, in no interessan los rankings Suddenly. no nos interesan los 40 principales la música que nos gusta porque sí mil y una hojas con Julia Butet Hola Julia Hola Julia Juliá Hola Hola Hola, hola Te escucho muy lejos Pero te escucho Yo también te escucho Sé que estás lejos Sí, con, como si estuvieras más o menos en Tailandia Más o menos Más o menos, más o menos Ahora, no, no, no, ahora es te escucho bien Ahora un te un escucho mejor. mejor Estoy acá en el depoto, Nada más Me <ríe> sí. voy a dejar solas porque hay una misa ahora acá en mi, en mi casa, porque bueno. me está una radio... ¿Una misa? Cristina, ah, no yo no estoy escuchando el... nada, así Incrime que las dejo solas. Es. Ah, Oscar, bueno. Por favor, eh, no, no nos no, pongas no, no, esa gente en el medio, no, no, no. No, y ahí se escucha, qué cosa espantosa, por Dios. ¿Cuál... Y bueno, eh, viste que hay algunas radios que han sido copadas por ciertos grupos evangélicos. Claro, pero porque ese, eh, no sé cómo se dice se llaman ondas o frecuencia y sí, no sé si sí. yo, es que se, yo, yo se creo se que el se... aire está todo muy alterado, Julia. Está <risa> todo muy todo está sobre el aire, las personas también. Sí, sí. Todo está fuera de lugar, todo está raro, todo está no, diferente, todo revivísimo, pero revivísimo. bueno, Escuchó Julia, aquí de... estamos, por suerte ah, que estamos, te queremos escuchar, queremos ah, pues, que nos puede. cuentes algo sobre bueno, un autor y un algo, libro. Por... por eso, les voy a contar algo de este más, eh, no sé, sí, qué sé yo, es interesante. Todo es interesante de todos modos. Pero bueno, hoy les voy a contar sobre un autor cubano porque eh, decidí desde el principio del mes este de abril sí, hablar sí. de autores cubanos. Entonces, sí, sí, no, está no, dedicado no, a Cuba. Exactamente, todo el mes está dedicado a Cuba. Eh, este autor se llama Francisco López Satcha Eh, es, eh, es un hombre joven todavía, nació en 1950, en la ciudad de Manzanillo, que queda en el oriente cubano, cerca, muy cerca de Santiago de Cuba, a 140 kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba. Y es un, un tipo que la verdad escribe que es una maravilla. Eh, son esas cosas magníficas que tiene uno, ¿no?, de ir encontrando, que tal vez... Eh, los que tenemos alguna eh, preparación o, bueno, algún eh, circular por circuitos, eh, no, no sé si llamarlos académicos, pero bueno, universitarios, y qué sé yo, ¿Sí? que no te hablan de autores de determinados lugares, posiblemente por, o, o por cuestiones políticas o no les interesa o porque lo desconocen. Bueno, algo de esto habías comentado el viernes pasado, ¿no?, acerca Exacto. de las dificultades nuestras, en este caso, ¿no?, viviendo aquí, de tener acceso a estos libros. A, a estos libros, claro, pero eh, no solo nuestras, me parece que son de, salvo de Cuba, de, de, de, no sé si algún lugar de Rusia, del resto de, del universo. Sí, es, es tal cual, debe este, ser así seguramente, sí, claro. sí. Entonces, bueno, hoy les quería contar de este... Eh, autor que se llama, repito, Francisco López Sacha, eh, que es un hombre muy joven, todavía nació en el año 1950, y que trata de recuperar eh, las raíces literarias hispánicas. Empieza a ser conocido, y después les voy a contar, cuando hable del, del libro del con el cual lo conocí y, y les quiero comentar, este empieza a ser conocido en la década de 1980 él nace en 1950 o sea que era un muchacho de unos 30 de 30 eh, que es la generación de en el Paz de Arturo Arango que ya hablé de Arturo Arango sí. con el cuerno de la abundancia el primer viernes Renato, claro, de Reynaldo Montero y de otros cuantos seguramente entonces él eh, este... López Hacha, cuida muchísimo el lenguaje y la estructura de la obra y se vuelca a un movimiento que si se quiere, si bien es mucho más moderno, un movimiento modernista, el movimiento modernista es el movimiento de Rubén Darío que por supuesto es anterior a, a López Hacha, 100 años antes, ponele, ¿no? eh, pero él vuelve a eso Entonces eh, cuida el lenguaje y la estructura de la obra eh, Y vuelve a, a esa cosa que es tan, tan hermosa Que parece que es solo para la poesía, pero no es así Que es a la literatura como arte Ajá. ¿Cierto? Eh, y entonces eh, aquí se, se, se crea como una tensión contra lo que venía sucediendo en Cuba en esos momentos Que era una, una literatura violenta Una literatura revolucionaria Si vos lo querés, que no me parece que esté mal tampoco Pero, no, no. pero eh, López Hacha lo, lo que trata de recuperar Es esta gracia del lenguaje, es esta cosa tan poética Sí, el... la belleza con las palabras va. Exactamente, uh -huh. exactamente Entonces, eh, eh, el libro este del cual les quiero hablar, que se llama Descubrimiento del Azul, ganó en su momento premios eh, cubanos, como se llama el Caimán Barbudo, es uno, otro se llama Abril y otro se llama la Rosa Blanca. Y bueno, y ahí este, es lo que digo yo, que va modificando ese canon del relato cubano Eh, el realismo socialista por eh, volver a las fuentes de la literatura cubana eh, autores como José Lezama Lima, lejos carpentier y José Martí entre otros Sí, maravillas nada maravillas nada de más, escritores Nada más y nada menos Este... y bueno, entonces les cuento sobre, sobre este... El, el descubrimiento este. del azul se llama Descubrimiento del Azul, Ajá. Eh, es un libro de cuentos, uno de Ajá. los cuentos se llama Descubrimiento del Azul, pero el, el, el más, no, no sé si llamarlo porque me parece que también es prejuicioso todo esto, eh, llamaron más sustancioso, por lo menos es el más largo y el que tal vez pueda eh, llenar esta columna. Y también, digamos, Julia, el que más te habrá gustado... No sé, no, no, todos me gustaron realmente, todos me gustaron realmente, pero este es a donde eh, tal vez eh, López Facha pone más énfasis. se llama Figuras en el lienzo. Otra cosa que quería comentar acerca de de, de de esta publicación, la publicación que yo tengo que la compré en este viaje, este año a Cuba, es del año 2016, hecha en... Eh, San, no, en Camagüey, fíjate vos, no, en Santiago de Cuba, eh, pero por el oriente también. Sí. Este, eh, la primera edición de Descubrimiento del Azul es del año, quiero decir bien, 1987, cuando... López Sánchez era muy joven todavía, tenía unos 37 años, eh, y en, en esta edición que tengo yo, que es del año 2016, hecha en Camagüey, eh, eh, aparece como una como un, una especie de prólogo, si se quiere, sí. vuelvo a repetir, a, a, a pesar de ser este, cargosa, el libro se llama Descubrimiento del Azul. Sí. Y, esta, y esta parte, que es, eh, funciona a modo de prólogo, se me ocurre, se llama Descubrimiento de Sacha. Sacha es el segundo apellido de López Sacha. Sí, y el autor. Que lo hace un escritor, un eximio escritor también cubano, que murió hace ya no sé si casi 20 años, pero por ahí, ...que se llamó Jesús Díaz... ...y entonces Jesús Díaz cuenta... ...en la primera edición... ...de Descubrimiento del Azul... Eh, ...su encuentro con Sacha... ...con López Ajá. Sacha... ...y entonces cuenta... ...es, es, es eh, encantador... Bueno, ...a mí me gusta porque es muy... ...muy coloquial, muy común y sí. dice que eh, terminaba de cruzar la calle 23 eh, a grandes trancos con la esperanza de eludir eludir la multa peatonal, porque esa es una cosa que yo sí recuerdo de, de, de este viaje mío a Cuba, que no hay muchas sendas peatonales ni semáforos. Sí, es cierto. Entonces, cuidar de eh, cruzar una calle es una epopeya. <risa> Eh... Bueno, no solamente te digo por la falta de las sendas teatronales o no. los semáforos También hay otras ciudades con todo eso y claro que es tampoco es una bolilla Pero digamos que ahí tampoco sabes por dónde claro. deberías cruzar la calle Y bueno, parece que esto en el año dije 1987 en Cuba, en La Habana, sucedía no sabía por dónde cruzaba este hombre, qué sé yo cuánto. Entonces, bueno, se encuentra con un muchachito muy jovencito que le dice, tú eres Jesús Díaz. Y entonces Jesús Díaz dice, le dije que sí, qué remedio. <risa> <risa> y dice, y se me presentó con una sonrisa de oreja a oreja. Soy Sacha, era un joven alto, enjuto, de vivaz, vivaces, punzantes, ojos negros y movimientos esqueléticos. También soy narrador, me dijo Boyano. Y ahí empieza una relación a donde eh, este hombre que murió, ya les digo, hace unos cuantos años, Jesús Díaz, que le hace este, a modo de prólogo, por lo menos en esta edición que tengo yo, pero... Eh, que es muy muy encantadora y, no, y además es, que el prólogo incluya esta anécdota además, ¿no? incluye la anécdota claro, este claro. incluye eh, detalles muy interesantes sobre lo que pensaba Jesús Díaz de López acha, que era un tipo muy interesante, muy un excelente crítico eh bueno. Y, bastante, este, bueno. y este cuento, Julia, contanos este, como este para cuento, ir redondeando. Cuento, este cuento, les... figuras en el viento, ¿no? Figuras en el lienzo. Y entonces acá les cuento, y estuve eh, re, reflexionando bastante. ¿Les cuento o no les cuento? ¿Les cuento todo o no les cuento nada? Yo, yo les cuento todo <risa> para que se sientan interesados y qué sé yo cuánto. De eso se trata, ¿eh? De este eso se, muchacho, se trata. Este eh, Eh, este cuento está ambientado en París a fines del siglo 19 uh -huh. y, y presenta como personajes centrales a Emilio solar y a José Martín. ¡Ah, mirá vos! Y acá develó lo que no debí develar tal vez, que José Martín. Entonces tiene la osadía este muchacho López Sacha de poner a estos dos increíble personajes juntos. No, y además aclaremos, eh, aclaremos Julia que Martí en todo caso el, el francés eh, eh, digamos destacado como como literato, pero pero José Martí además es el apóstol es el nada apóstol. menos. Exactamente, pero entonces y después también que no sé si lo quiero revelar porque en el mismo cuento hay todo como una cuestión así de misterio y qué sé yo cuánto pues encuentran en un eh, en una premiere de un teatro de París por ahí por esos años de los últimos años del, del siglo 19 y entonces eh, justo coinciden en ellos se llaman Algo con Luna y qué sé yo cuánto Que es para nosotros un gallinero, suponete de, sí. de, Del Teatro Colón Entonces está eh, Solá y, y bueno, y un joven Y un joven que tiene un anillo Y eso se los cuento Para que lo vayan viendo un joven Pero no, no, tiene... no reveles Demasiadas más cosas, ¿eh? No, no, no, pero es un joven que tiene Un anillo que no es ni de oro Ni de plata, es de hierro Bueno, sigan ustedes, sí. es muy lindo. Mira, eh, Julia, ya con esto de con esto del encuentro Mucha entre... ¿No? Hola. Vamos a mirar, se me, me escuchó mal todo. Sí, yo también, apareció una voz que no sé de, de quién tocar, es. Es Oscar, parece la voz que apareció. Sí, sí, sí, sí fue yo, fue yo. Ah ah, a... ah, ah, perdón, no, no. Eh, además, eh, también, si te puedo pedir, Oscar, es que bajen sí. un poco la cortina. Ajá. Bueno, víctor Por favor. Eh, Julia, digamos, ya que hubo esta interrupción, a lo mejor Oscar quiere decirnos que vayamos redondeando. No, no, no, no, estamos probando siempre, siempre porque hice lo, lo siguiente, fui a buscar un, el, un equipito que tengo, me lo traje acá al en entrepiso y lo puse para escucharme y escucharlas. O sea, estoy hablando por chat con Víctor a ver si es que acopla o no. Si ah. yo creo yo creo que se acoplaron algunas voces oscar pero bueno después lo después lo charlamos así redondeamos eh, esto pues, con julia Sigan eh, ustedes. julia te decía entonces eh, te pido disculpas por esto no No, pero te, de te decía que ya ya el habernos revelado semejante encuentro de dos personajes de la talla de, de Emilio Solá claro. y, y de José Martí, particularmente de ponerlo, por eso tomo esto, ¿no?, que decías vos, de tener la osadía de haber claro. reunido a estas dos personas considerándolo a Martí lo que es Martí para el pueblo cubano, ¿no?, sabiendo él que era un cubano cuando lo escribía en 1987. Exactamente, exactamente. No, No, no, no, no. Bueno, vuelvo a decirte lo que ya te dije los dos viernes anteriores. Qué pena que, que nosotros no podamos acceder, ni siquiera a través de alguna página para no hacerles propaganda. No, no, no, ¿no? vos sabés que me parece que, de todos modos, eh, hoy en día es bastante menos complicado acceder a PDFs. Ah, ah eso sí, eso eh, sí. Y bueno, y si uno tiene la, la fortuna, yo no la tengo, por ejemplo, porque no lo hice en el momento en que hubiera podido hacerlo, de, de comprar un e-reader, y entonces puedes acceder a esto PDFs. Exactamente, eh, exactamente. Eh, sí, sí, no, no no es imposible, digamos, ¿no? No, no, no, bueno, en cuanto... No sé qué, pero no es imposible. No, y además, eh, Julia, en cuanto a modos, medios eh, de, de contactarnos, de comunicarnos, de acceder a, a, a, a la, al, al universo prácticamente, hoy en día esto no tiene casi límites. No, no, claro. Sinceramente, sinceramente. Claro. Bueno, nos vamos a quedar, Julia, con esto de las figuras en el viento y estos dos personajones. Reunidos... Lienzo, lienzo, no viento ¿Lienzo? Lienzo, lienzo como ah, dibujadas dibujadas sí, sí. En, un, en un no en un papel sino en, en una tela en una tela, en un lienzo, claro, exactamente claro. bueno, reunidos nada menos que en París aparte, ¿no? Nada menos que en París, bueno es, es absolutamente interesante y bueno, les recomiendo eh, eh, se si encuentran otras obras de Francisco Francisco López Sacha que Eh, qué bueno que las disfruten porque eh, realmente es un excelente escritor y es y es una de esas cosas que uno sin sin proponérselo tal vez, sin saberlo, cuando entras en una librería, en un lugar, eh, qué sé yo, y, y elegís un autor y, y bueno, y te encontrás con estas cosas increíbles que son sí, sí. francamente importantes para es Todo que esto un descubrimiento por otro lado, sí. No, y además esto que vos señalaste me parece que está bueno como para eh, una síntesis de lo que este escritor es, ¿no? Esto que pudo dejar o se separó de ese hiperrealismo socialista claro, o soviético claro. para para disfrutar de la belleza que las palabras dan, ¿no? Claro, y, claro, y de las claro. palabras escritas en este caso por él. Así que bueno y, y con esa cosa que, que, que dice él también que dice eh, dejar un poco ese rojo de sangre y eh, recuperar el rescate del diálogo y la tradición la tradición claro. que que, él, que lo que te estaba diciendo que él eh, eh, to, eh, toda esta gente él en el paz Arango, qué sé yo adhieren al movimiento mo modernista de Rubén Darío en Nicaragua claro, claro. y qué sé yo y sé yo cuánto y, eh, y bueno con, con, con ese el cultismo del lenguaje, qué sé yo cuánto, que es tan hermoso, que no es poesía, pero que es una prosa absolutamente poética, y bueno, claro. y ahora no tenemos más tiempo, no le voy a leer nada, no le voy a leer nada, pero no, que no. es absolutamente poético. Bueno, se los recomiendo a los que les guste. Bueno, gracias, Julia, como siempre, gracias. No, lo, lo bueno y lo interesante de esta columna tuya es siempre dejar esta... Esta sugerencia y el intento de despertar el interés ojalá, por la lectura sí, bueno, bueno, te esperamos el viernes próximo dale, ¿sí? perfecto Un beso muchas grande. gracias Quédense Julia gracias, chau chau Chao. fiero y eso pues da dolor en facebook en twitter e instagram como más vale magazine comunícate con más vale magazine al 11 40 46 53 62 te queremos escuchar qué es un amigo para usted un amigo y lo pensó y fumó dospitaitas dice un amigo es uno mismo con otro cuero es uno mismo con otra piel Eso es un amigo. ¿Qué es un amigo para usted? Un amigo, y lo pensó y fumó dos pitaditas, dice, un amigo es uno mismo con otro cuero, es uno mismo con otra piel. Eso es un amigo. Silvia, te escuchamos. Bueno, eh, no lo escuché a Víctor decirme aire, por eso... No, chico... no, porque está, está escrito aire, no importa. Bueno, no, no tenía justo lo del chat. Bueno, eh, apenas unas pocas reflexiones para compartir con ustedes y con, con vos, Oscar, y con uh -huh. Víctor, y con todos aquellos que probablemente nos estén escuchando acerca de uno de los vínculos... Eh, afectivos quizás más eh, más contundentes que existen, todos los vínculos son muy fuertes, pero en estos tiempos, como, como lo comentamos también hace un rato, creo, en estos tiempos en los cuales estamos en pleno aislamiento social uh -huh. y voluntario y obligatorio, o algo por el estilo creo que lo llaman, uh -huh. esto de los contactos y de las relaciones con el otro de verdad es lo que más uno extraña Lo que menos tiene Lo que más necesita ¿no? Lo que más necesitamos Entre ellos están no solamente la familia Los familiares, sino que también están los amigos Oscar claro, claro. Y preguntarnos preguntarnos qué O decir Qué pedazo de, de vínculo Es el de la amistad mm -hmm. Sinceramente, porque por suerte Tanto vos como yo Tenemos amigos y disfrutamos De los amigos ¿no? sí, claro, claro Y de verdad se produce Yo no sé si vos te acordás de alguno De los encuentros con algún amigo tuyo Pero se sí. produce casi como una especie De, de chispazo De flechazo uh -huh. no uno habla uh -huh. de esto Parecería que estamos hablando de una relación de pareja No, no necesariamente Claro Pero claro. no necesariamente Tenés razón, no necesariamente uh -huh. Porque la amistad se produce Casi de la misma manera ¿No? No Eh, la diferencia marcada con el amor y con el amor de pareja es uh -huh. que la corriente erótica queda absolutamente desplazada claro, en la relación claro. de amistad. Queda desplazada, queda sub sublimada, se metamorfosea, diga ajá, ajá, claro. mira que tiene que entonces adopta eh, la, la modalidad de el humor, las charlas, uh -huh. el el pensamientos, el compañerismo pero toda la corriente erótica está desplazada sí, sí. fuera de eso que no es poco obviamente pero fuera de eso esta relación tiene la estructura y comienza casi de la misma manera que una relación de pareja ¿no? eh, hay amistades que resisten el tiempo y la distancia Oscar, sí, yo, tengo, sí. yo tengo dos personas amigas que hace más de 30 a 40 años que una vive en Inglaterra y la otra en Francia. Uh -huh. Y sin embargo, eh, la amistad que tengo con estas personas resiste esta distancia gigantesca y este tiempo, ¿no? Y aunque no las vea, aunque eh, o las vea muy de tanto en tanto, cada año, cada dos o tres años, hoy, hoy en día, gracias a todos estos medios que tenemos para comunicarnos, Hay lo más, a partir de un de un WhatsApp, de una sí. videoconferencia, de una videollamada, pasan apenas unos segundos y es como si uno estuviera de nuevo. Ajá. Sí, sí, estás en sintonía, ¿viste? Sin considerar exactamente esos 10.000, 12.000 km sí, que claro, hay en el medio, ¿no? claro, claro. Eh, el vínculo que hay entre los amigos, otra otra reflexión con uh -huh. a este tema. Está marcado por el consenso, ¿no? Uno tiene que tener consenso con el otro. Claro, eh, claro. Y ese consenso está siempre por fuera de lo pasional, de lo erótico, ¿sí? Uh -huh. Sí. Eh, en cambio, el amor de pareja, la, no te diría que siempre, pero las más de las veces, uh -huh. está marcado por un sin senso, ¿no? Sin Ajá. sentido, Oscar. Claro. Claro. Y de ahí vienen quizás los conflictos también ¿sí? uh -huh. eh, A pesar de que el, el, la relación de pareja o el amor de pareja Es el que más se siente por, Porque están los cinco sentidos comprometidos en ese amor claro. Claro. Los cinco sí claro. eh, Que sabemos además que existe la, la relación amorosa Más intenso y más contundente Porque hay un compartir el cuerpo el Claro, uno, claro, claro. Eh, eh, Tenemos amigos siempre Generalmente, por lo menos Desde muy pequeños Porque uh -huh. la infancia y la adolescencia Es el reino de la construcción De las amistades, seguramente sí, sí. Eh, eh, ¿Cómo cambia eso? eso? Es un punto interesante el, Las amistades de chico Eh, que cuando uno ya tiene una cierta edad, va cambiando, o se disuelve del todo, o se fortalece, ¿no? Uno va cambiando, depende de la edad, va cambiando la forma de ser, la forma de pensar, los gustos. In, indudablemente, indudablemente, sostener una relación de amistad desde la infancia hasta la adultez, no, sí. es lo, no sé si es lo más frecuente o no, pero bueno... No requiere requiere de los participantes de esta relación requiere todo un esfuerzo requiere una tolerancia re, requiere esto que te decía el consenso con el otro ¿no? eh, vos sabés que los sujetos humanos somos somos crías destinadas a humanizarnos en la cultura esto lo dice Freud no eh, uh -huh. la presencia del otro en este caso estamos hablando del otro amigo, es inherente a la organización misma del sujeto humano. Es Ajá. imposible pensarse sin un otro, ¿no? Claro. Eh, claro. Eh, en ese otro, eh, nos alimentamos de ese otro, Oscar, en realidad. Uh -huh. Uh -huh. Eh, recibimos no solamente los alimentos propios, digamos, porque también los otros, y hoy en día lo vemos más todavía, ¿no? Los otros sí. nos acercan <risa> los alimentos. Claro, claro. Pero también recibimos el odio, el amor, sí. las preferencias morales, y también las valoraciones ideológicas. También la ideología viene de la mano del otro, ¿sí? Claro, claro, claro. Y, eh, eh, bueno, nada menos que Aristóteles, allá por el siglo IV antes de Cristo, que decía claramente y sin ningún tipo de duda que el hombre es un ser social por naturaleza. Eh, uh -huh. hacemos con esta característica social y la vamos desarrollando a lo largo de toda nuestra vida. Y tengo que cortar porque mi perrita <risa> está muy alterada y sabes por qué te cuento que está muy alterada? Pues porque te escucha hablar. Son las nueve de la noche y empieza ah. show entre es... los aplausos y el himno nacional claro. que claro. suena todas las noches a un volumen impresionante ah, así es, que muy patriota los dejo y la voy a Dale. hacer pasar un ratito Dale. escuchamos un tema y venimos en la segunda hora la segunda hasta hora. luego de alto cedro voy para Marcané de Guacueto voy para Mayarí No sé trobar per a Macanet, ni puc trobar